Pues eh, adelantando lo que nos espera este fin de semana Que no va a ser poco Porque tenemos un plato fuerte en lo que a fútbol se refiere Una cita ineludible en el Antonio Barbadillo Este domingo 6 de la tarde El Ubrique Unión Deportiva tiene la primera ocasión real De eh, conseguir matemáticamente el ascenso En este caso se mide al Atlético Sanluqueño B Pero eh, digamos que no pasa por solo por ganar en casa, sino por esperar lo que pueden hacer sus rivales en esta jornada de guismo. Decimos la primera ocasión real, porque si en jornadas anteriores, también matemáticamente había alguna posibilidad, todas eran opciones rocambolescas, ¿no? Y en este caso, ahora... Parece una opción más que real porque precisamente hay un duelo directo, Tarifa-Lasalle, cuyo resultado puede mmm, dictaminar que tanto el Ubrico Deportiva como el propio Tarifa e incluso el Alcalá del Valle sean ya este próximo domingo equipos de primera andaluza. Todo pasa porque el conjunto de Lasalle no gane o que empate o que pierde o que pierda mientras eh, si el ubrico unión deportiva es capaz de sacar adelante su choque si se da esa circunstancia el ubrico unión deportiva será equipo de primera andaluza también si el conjunto de algeciras b pierde ante los cortijillos pero ya decimos es mucho esperar del equipo de los eh, cortijillos para este este choque que mm, consiga ...vencer a un Algeciras que se está jugando mucho el filial... Eh, ...mientras que como sabemos el equipo de los eh, cortijillos en este caso... ...pues no se juega nada, ni por arriba ni, ni por abajo... ...pues estos son los ingredientes para lo que promete ser un eh, fin de semana... Muy emocionante un fin de semana que nos eh, puede dejar, como decimos, a y Unión Deportiva en esa primera andaluza falta de dos jornadas. Será el primer pasito, como hemos dicho multitud de veces, porque viendo la situación en la que se encuentra el equipo a falta de tres jornadas, aquí ya hay que dar el resto, pelear por eh, intentar... Eh, ...adjudicarse el título de liga... ...luchar por ese título liguero... ...un ubico Deportiva... ...que como el resto de equipos de la categoría... ...ya llega a esta recta final del campeonato... ...pues eh, un poco eh, justo... no ...en cuanto a gasolina... Eh, vamos a ver si, como decimos, a pesar de todo, el Ubrique Unión Deportiva es capaz de eh, imponerse a todas las adversidades y llevarse ese, esa victoria este fin de semana y el título liguero eh, cuanto antes, antes de que finalice el campeonato. Un golpe de moral, sin duda, la victoria en espera porque el conjunto brikeño había visto cómo sus rivales iban poco a poco acortando ese colchón de puntos que tenía sobre ellos y era más que necesaria esa esos tres puntos. Ahora, pues, a rematar la faena en casa con el Atlético eh, salduqueño. Digamos que, sin duda, va a ser la cita que va a centrar nuestra atención este próximo fin de semana, porque eh, lo referente al fútbol, tan solo ese partido se va a jugar eh, este fin de semana, porque hoy hoy... Eh, se juega el encuentro entre el Comarca de Jerez y el Ubico Unión Deportiva pero de la categoría Benjamín, se adelanta a la tarde de hoy, se va a jugar en estrella de Marqués a partir de las 7 y media de la tarde Y ayer se jugó este mismo enfrentamiento, tuvo lugar este mismo enfrentamiento pero en la categoría Levín y nos dejó una derrota del equipo que dirige Mario Casillas por 6 goles a 0, 6 goles a 0 Eh, ...ganó, por seis goles a cero, ganó el conjunto eh, jerezano del comarca eh, de Jerez. Además de eso, también comentar que ayer se disputaban la segunda jornada... ...del 37º trofeo del pedaquero de fútbol sala de Ubrique... ...la categoría A, de fútbol sala no, de fútbol 7, eh, en esa categoría a, ...y que los resultados fueron los siguientes, Piel Golf 1, Fefi Piel 7... artilag 2014 4, Caché Artesanos 3... Artilaf 2014 pasa ahora a ser el nuevo líder de este grupo A de el trofeo del petaquero de fútbol 7. Eh, Más eh, cosas eh, del fin de semana. La Liga Local de Fútbol, sin duda, hay que estar muy atento también a lo que nos puede dejar el domingo, lo que nos puede dejar, no, lo que nos va a dejar el domingo, porque se va a decidir el campeón de liga 2017-2018 eh, la bodeguita y aspirantes se van a enfrentar entre ellos el próximo domingo a las 12 y cuarto en el Antonio Barbadillo eh, y, y ambos equipos tan solo separados eh, por un puntito van a jugarse ese título liguero ...cuenta con un poco más de ventaja... ...aspirante que está un punto por encima... ...y al que les, les, el empate ya le sirve... ...para proclamarse campeón... ...la boteguita tiene que ganar... ...para sobrepasar en la tabla clasificatoria... ...al conjunto de, de aspirante... ...por lo tanto... ...como decimos... Eh, fin de semana intenso... ...una liga local que... ...se va a decidir... ...en esa última jornada... ...la decimocuarta... ...vamos a estar muy pendientes... ...de lo que ocurra el domingo... ...en, en Antonio Barbadillo... ...que parece que va a coger pues eh, todo lo interesante del fin de semana. Digo todo porque también hoy eh, se disputaba jornada, o se disputa jornada de fútbol sala, pero ya nos adelantan que se han suspendido los partidos que estaban programados en la cancha exterior. O sea, los tres encuentros de eh, división de honor correspondiente a la vigésimo cuarta jornada en la que iban a jugar tanto el Estudiantes como el Don de Fútbol Sala en su correspondiente partido Ya saben que Eh, estos eh, equipos eh, pues, eh, son los que se van a jugar ese eh, título de liga y que actualmente Estudiantes tiene una ventaja de 6 puntos sobre el don de fútbol sala a falta de tres jornadas. Nosotros decíamos que, es eh, obviamente, ganando Estudiantes este fin de semana, consiguiendo los tres puntos, matemáticamente sería campeón de liga, pero parece ser que no le va a hacer falta ni eso, porque habíamos obviado que en la siguiente jornada el estudiante se descansa, es decir, tiene ese partido que tendría que haber jugado ante el Paz El Álamo, que no se está jugando porque el equipo ha sido retirado de la competición y que todo el rival que descansa ese fin de semana se le da los tres puntos como si hubiera ganado el partido. Por lo tanto, ya es campeón de liga, no oficialmente, todavía oficioso, todavía se tiene que reflejar en la tabla clasificatoria pero eh, bueno pues eh, ni siquiera necesitaría la victoria en esta jornada ya para ganar la liga aún así nosotros nos vamos a hacer un, vamos a pasar un tupido vuelo vamos a, a seguir con el, con el, el o pendiente o, o pensando que necesita ganar tres puntos para o conseguir o que sumar esos tres puntos para proclamarse campeón de liga no obstante este fin de semana no va a ser como decimos ha suspendido los partidos de la cancha exterior el que sí Puede ser campeón de Liga, si sí gana, es el conjunto del Gol Copas que se enfrenta al Fran Generali hoy a las nueve y media de la noche y con una victoria matemáticamente ya sería campeón de, de Liga. En cuanto a baloncesto solo tenemos un partido este fin de semana, el que va a protagonizar el Fercabe Cabucadete, que juega el domingo a las 11 de la mañana ante el DKV el Puerto, el único partido de eh, que van a protagonizar los conjuntos o en este caso, lo, el, un equipo uriqueño de baloncesto, el otro, el infantil masculino de segundo año, no disputa jornada este fin de semana eh, Dos equipos que siguen en la competición y que todavía les queda porque eh, ambos están ya clasificados para esos play-offs por el título provincial. Vamos a tener también eh, ciclismo este fin de semana, en concreto eh, el, en la localidad de Medina eh, Sidoña se disputa este fin de semana una prueba puntuable para el circuito provincial de media maratón btt la cuarta ruta del toro ciudad de medina sidoña que va a contar con la participación del ubriqueño Carlos javier Arenas chacón además las dos propuestas de los clubes ciclistas de nuestra localidad tenemos también atletismo no cerca de nuestra de, de ubrique pero bueno Tenemos, por ejemplo, la Media Maratón Pirineo de la Costa del Sol en Alfarnate, el primer Trail del Santo en Pizarra, la 31ª Carrera Popular de Marchena, la primera Carrera por la Esperanza Feder en Sevilla y la octava Media Maratón Villa de Puerto Real. Y por último comentar que el Club de Senderismo Los Tres Caminos eh, participa este fin de semana en la eh 15ª Travesía de Resistencia Parque Natural de los Arconocales y Parque Natural de los Arconocales y el Estrecho.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 En Viajes Carrefour Ubrique. Estamos en Calle General Luca Arenas número 4. Teléfono 956 46 10 50.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 22ª jornada de liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 6 de mayo a partir de las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubri Unión Deportiva Atlético Sanluqueño B. El Ubri Unión Deportiva un paso del ascenso a la Primera Andaluza. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 6 de mayo a partir de las 6 de la tarde Ubrique Unión Deportiva Atlético Sanluqueño B Patrocina Ayuntamiento de Ubrique Colabora Radio Ubrique 47 minutos de la tarde, vamos ya de lleno a entrar en materia con ese, esa previa al partido que se va a disputar este domingo a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo entre Lubric, Unión Deportiva y el Atlético Sanluqueño B. En principio de, po, debería ser o, de, o podría ser sobre el papel un partido más entre un equipo de la zona alta y otro de la zona baja, pero lo que hay en juego y ya quedando tres jornadas no es eh, poca cosa. Por un lado, la opción... ...de certificar matemáticamente el ascenso a Primera Andaluza... ...y eh, la posibilidad de dar un paso más hacia el título de liga. Por otro, eh, la necesidad de sumar un punto... ...para asegurar la permanencia en esta categoría. Eh, un encuentro que va a estar dirigido por el colegiado... ...José Antonio Muñoz Salguero... ...que a su vez va a estar acompañado por José María Jiménez Ríos... ...y Rafael Pan Fernández. Un ubique Unión Deportiva... ...que viene precisamente de ganar en espera... ...de conseguir romper, no esa mala racha... ...sino dos jornadas consecutivas sin ganar... ...en Algeciras y en casa ante San Bernardo... ...se empató en casa, se ganan tres puntos fuera... ...que son importantísimos en un campo muy difícil... ...y ahora queda pues refrenarlo en este caso... ...con una victoria en casa, tres puntos muy, muy importantes... ...es un unión deportiva, como decimos... ...que llega a este partido... ...con algunas dudas... ...porque en el encuentro ante Espera... ...no pudo jugar Paco por una pequeña lesión en la rodilla... ...por molestias en la rodilla... ...y Peluca también terminó con molestias en el tobillo... el eh, ...Lobo también, pues con un golpe en el pómulo... Eh, ...pues eh, tuvo que eh, ser retirado en ese partido partido ante la Espera... ...y veremos si los tres eh, jugadores pueden llegar a este encuentro... ...recuperan eso sí, al capitán, a Carlos Gil... Tras eh, el partido de sanción que tuvo que, que cumplir Y bueno, pues como siempre hoy hemos tenido la ocasión de hablar con el entrenador del Lubrico Unión Deportiva Con Miguel Domínguez para conocer las sensaciones del equipo y del cuerpo técnico de cara a este partido Cómo se presenta este choque en la antepenúltima jornada liguera Y si el equipo está plenamente concienciado de la importancia del mismo Pues sobre todo esto nos ha hablado Miguel Domínguez y esto es lo que nos ha dicho Pues la verdad que el partido se nos presenta, creo que en un buen momento después de la victoria de espera, puesto que creo que allí se nos quitó los nervios y las dudas que teníamos nosotros mismos. Sí, la verdad que allí fue un rival que que, pa, que no nos pareció ni nos esperábamos que fuera hasta tan abajo la clavificación, ¿no? Es un equipo que intenta jugar furbo gente roda, pero pues no sé los motivos por los que están allá abajo. La verdad que se están jugando, creo que necesitan un punto, así que esperaremos un equipo que, ve, que venga a intentar conseguir los tres puntos. Los filiales no suelen acostumbrar a jugar de esa manera, ¿no? Así que, que esperamos un equipo que venga a jugar furbo y, y que no va a ser como los equipos estos que han, han venido aquí últimamente. Pues la verdad que sí, ¿no? Pues nos está haciendo largo, creo yo, también por la presión de del ascenso que creíamos que Almeón se podía haber conseguido antes y que era o no pues día que pasa pues día que se hace más largo ¿no? pero como te he dicho anteriormente creo que la victoria en espera nos ha dado ese plus que necesitamos ya para terminar la recta final no duda sino ya empiezan los nervios ¿no? de la ventaja que llevábamos los equipos se te, se te están pegando, vemos que los equipos que vienen por detrás nuestras no pinchan y que era o no pues cuando salimos allí en espera sabíamos que si queríamos pues se iba a poner la cosa muy apretada ¿no? y creo que esa victoria ha sido el paso definitivo que nos va a llevar hacia el objetivo fíjate si cambia la, lo que es conseguir a victoria que, que ya esta semana pues puede ser que se consiga el ascenso, no quizá una serie de resultados si no fuéramos ganado en espera estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente ¿no? que el partido del domingo pues sería una final que habría que ganar sí o sí no así que creo que que sí, que esa victoria pues ha sido fundamental. Pues a nosotros el resultado... primero nosotros tenemos que ganar, no miran ningún campo, ¿no? Y si nosotros conseguimos ganar, pues está claro que, que lo mejor nos, que nos vendría sería una tarifa o una victoria del Tarifa o hasta incluso un empate, ¿no? Porque con el empate también la falla ya nos podría caer y meteríamos dos puntos más al Tarifa mirando ya por un título por el título de liga. Pues la verdad que Tenemos a todos menos a Lola, ¿no? Y bueno, y con, con Paco y Perú carren antes, pero que creemos que de aquí al domingo pues, pueden llegar en perfecto estado. Sí, recuperamos a Carlos y la única baja que tenemos es Lola. Lo demás pues tenemos de los 19 que hemos terminado, pues los otros 18 restantes están disponibles. Hombre, la verdad es que nos gustaría ver un barbarillo con muchísimas personas, ¿no? A ver entre todos juntos pues podemos celebrar el deseado ascenso aquí en casa con ellos. Pues sí la verdad que sí porque aunque como tú bien has dicho no que estemos acostumbrados a ganar cosas y eso hoy en día la estadística y estas cosas pues se quedan más graves que anteriormente no y la verdad que sí que somos conscientes de, de lo que estamos jugando y de y de lo que traería puede ser el campeón no así que al mismo tiempo que consciente pues es una responsabilidad más que tenemos no sabemos que nos quedan tres partidos y los primeros que queremos terminar los más alto de la tabla somos nosotros no Así que que lo vamos a intentar y que eso a nadie le quepa duda. Pues ahí estaban las palabras de Miguel Domínguez de cara a ese partido, insistimos, eh, domingo 6 de la tarde Antonio Barbadillo ...Ubric Deportiva Atlético saluqueño ...antes de continuar comentar que ayer se disputaba... ...el partido correspondiente en este caso... ...a la trigésimo tercera jornada... ...de la tercera Andaluza Levín... ...del grupo 8 de la tercera Andaluza Levín... ...donde un partido que se adelantó... ...era correspondiente este fin de semana... ...se adelantó ayer jueves... ...donde el Ubric Deportiva se desplazó a Estella del Márquez... ...para enfrentarse al líder de la categoría... ...líder y campeón ya... Que era tan solo una jornada eh, el comarca de jerez que vencía por seis goles eh, a cero al conjunto eh, ubriqueño un partido pues que en la, en la primera parte ya se fue ganando 2 a 0 el equipo jerezano y ya en los últimos minutos pues completó esa lo que terminó siendo una, una goleada una victoria que, como hemos dicho, al Comarca de Jerez, pues en este caso eh, suma tres puntos más. Tiene 90, aunque ya decimos, eh, así, se proclamó campeón de liga matemáticamente hace unas cuantas jornadas. Y el Ubricuñón Deportiva ahora ocupa esa sexta posición con 64 puntos a la espera de ver lo que hacen sus rivales. Insistimos, solo le queda una jornada para que el conjunto ubriqueño pues cierre. La temporada, por cierto, que esta derrota ha roto una muy buena racha que llevaba el equipo de cinco victorias consecutivas. En este caso, era un hueso duro de roer, como se pueden imaginar, el líder de la categoría, el Comarca de Jerez. Por su parte... El ubico Unión Deportiva Benjamín también adelanta su partido del fin de semana a la tarde de hoy, a las 7 de la tarde en concreto, no a la serie como decíamos antes, a las 7 en Estella del Marqués se va a enfrentar al Comarca de Jerez, partido que va a dirigir el colegiado Iván Vallejo, España. Y el interés en el fútbol también va a estar este fin de semana en el Barbadillo pero en la mañana del domingo en la Liga Local de Fútbol se disputan los partidos de la decimocuarta jornada tanto en el Barbadillo como en la, el campo de césped natural pero el interés del Barbadillo es que se eh, disputa el encuentro entre la bodeguita y aspirantes segundo y primer clasificado respectivamente separados por un punto y como hemos dicho en la última jornada de Liga aparece un guión de película de Alfred Hisco pues no es en este caso eh, no es una película de intriga, sino ese eh, última jornada de la Liga Local de Fútbol y ya veremos el desenlace que se da en un partido donde, insistimos, ligera ventaja para Aspirante, que en este caso eh, pues está un punto por encima de la bodeguita y al que un empate le serviría sin temor a que eh, la Juventus ganara y empatada con ellos a punto, porque la Juventus ya por gol, verás es imposible. ...que alcance al conjunto del aspirante... ...porque necesitaría meter más de 30 goles... ...sí que imagínense... ...la jornada no obstante va a ser la siguiente... ...en el Barbadillo domingo... ...10 y media jóvenes veteranos al Andaluz... ...y el gran partido a las 12 y cuarto... ...la bodeguita aspirantes... ...mientras que en la pista de atletismo... ...a las 10 y media Juventus-Venohan... ...a las 12 y cuarto San José-Vampiro... ...por cierto que ayer también se disputaba la segunda jornada del Grupo A del Trofeo del Petaquero. Piel Golf 1, Fefi Piel 7, Artilaf 2014-4, Caché Artesanos 3, Artilaf 2014 líder con 4 puntos, 3, piel 3, Fefi Piel, 1, Piel Golf, cierra la tabla con 0 puntos el conjunto de Caché Artesanos. La próxima jornada, la 2 del Grupo B, se juega el lunes, 9 de la noche, de Piñada de la Espiga, 10 de la noche, Escuela, Patronato Municipal de Deportes, Dimopel. Baloncesto, tan solo un partido para el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en el pabellón polideportivo municipal, Fercabe-Cabu-DKV, El Puerto, partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Provincial Cadete de eh, nivel B. Y en Fútbol Sala, como hemos dicho antes, han suspendido los tres partidos de la cancha exterior programados para la tarde de hoy, eh, todos ellos de división de honor, por lo tanto, los que se van a jugar son los siguientes. En el pabellón, mañana sábado, 9 de la mañana, Zulema-Oasis-Lons, a las 10, Inter de liam de 1979 y a las 11, Gesto Algar-Pintura-Fefi de Quedeque, descansará la Peña-Bética y los equipos de los partidos correspondientes a esta jornada, que se han suspendido de Galerie pantera estudiantes, Don Deporte y Revolución Autosevicio en la plaza. Pero en, en primera división sí se van a disputar todos los partidos, porque hoy viernes en el pabellón a las ocho y media se enfrenta la Lupe Quebas, Malaca Café y Copas, a las nueve y media Autoscuela La Sierra Agua, J.S. Aubrique y a las diez y media Ubricar Motos, La Espuela. Y en el pabellón a las ocho y media Atleti Club Don López, Club Deportivo Celta, a las nueve y media Fran General y Gol, Copas y a las diez y media Manfred Bank y Impala 1987. Eh, ...mañana sábado en la cancha exterior... ...11 de la mañana, solo un partido... ...Atlético futsal LCR. Whole, ay, ay, ay, ay. Propuestas atléticas para este fin de semana... ...para los aficionados al running en Ubrique... ...pues tenemos... Eh, ...algunas son un poco lejanas, pero muy bonitas... ...por ejemplo, la media maratón Pirineo... ...de la Costa del Sol, en Alfarnate, en Málaga... ...una media maratón, por lo tanto... De, ...con esa distancia... ...en Pizarra, también en Málaga... ...se estrena un trail, el Trail El Santo... Eh, ...con dos distancias... ...una de 12 y otra de 31 kilómetros... ...modalidad carrera por montaña... ...también eh, la 31ª edición... ...de la carrera popular de Marchena... ...esta es una carrera popular por asfalto... ...con una es de 9,8 kilómetros... ...la primera carrera... ...por la Esperanza FEDER... ...en Sevilla, de 10 kilómetros... ...y la octava media maratón Villa de Puerto Real... Eh, ...todas estas pruebas... ...se van a celebrar el próximo domingo. Ay, ay, ay, ay, Alguna que otra habrá participación ubriqueña. En el plano del senderismo... ...el equipo del Cruz de senderismo Los Tres Caminos... ...participa mañana sábado en los barrios... ...en la decimoquinta travesía de resistencia... ...Parques Naturales, Alcornocales y Estrecho. Quinta prueba puntual para la Copa de Andalucía... ...de travesía de resistencia... ...una copa que lidera... ...porque ha conseguido la victoria... ...en todas las pruebas celebradas hasta ahora... ...en las cuatro anteriores el equipo del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que lleva o tiene toda la pinta y lleva todo el camino de revalidar el título ya logrado en estos últimos años. Eh, por otra parte, el club, en cuanto a sus rutas sociales, organiza la ruta Alamillos-Ubrique, de unos 15 kilómetros aproximadamente. Se sale en autobús de línea hasta Grazalema, se bajan en los Alamillos y siguen el recorrido llano de Republicano, Pozo de Barría, Cañada de los Gamonales y Ubrique. Ese será... El, el recorrido y en cuanto a ciclismo, pues en este caso tenemos una prueba eh, para de ciclismo de montaña del circuito provincial de media maratón mmm, BTT que se celebra en la localidad de Medina sidonia la cuarta ruta del toro ciudad de Medina sidonia donde está escrito Carlos Javier Arenas Chacón. Y en cuanto a las propuestas de los clubes de nuestra localidad, tenemos la siguiente, el grupo de los Perea, en este caso, eh, organiza su salida, y fíjense cuánta llevan ya, número 29, Ubrique, Benocad, Montejaque, La Pileta, Cortés y Ubrique. Y en lo referente a la Asociación Ciclista de Ubrique, va a realizar su decimocuarta ruta, Ubrique-Alberite, Puerto del Boyar, Grazalema y Ubrique, de 109 kilómetros. Nos vamos a quedar los eh, próximos minutos hablando, en este caso, de Callas de Mar, porque, eh, como ya comentamos la pasada semana, eh, este fin de semana largo, este último fin de semana largo, se concentraban las eh, pruebas en Villajoyosa, porque tenía lugar la Eurochallenge, prueba puntual para la Copa des, eh, del Mundo de Callas de Mar, Y también se recuperaba la prueba que en su día se aplazó en Deña, se llevaba a Villajoyosa y se disputaba el pasado lunes y martes, ya saben, el día del trabajo, el día anterior que se hacía ahí, eh, era festivo en muchas comunidades, pues en este caso eh, se aprovechó en Valencia para eh, celebrar esta cita de la Copa de España de Callas de Mar. En ambas estuvo el Juan Lu Venegas, que lo tenemos a otro lado del teléfono. Juan Lu buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Tú qué tal? Fin de semana completo ¿no? en Villajoyosa con la celebración tanto del Euro Challenge como de la prueba de la Copa de España y todo de una atacada. ¿Qué, ¿Qué tal fue el fin de semana? Vamos, la, eh, la verdad es que si quieres café, ¿no? Como dice no si quieres café toma tres tazas, pues yo que prácticamente no había podido entrenar en el mar porque como todos sabemos aquí en Andalucía es un invierno bastante crudo, ¿no? Con temporales, viento, lluvia que prácticamente pues no se ha podido salir yo, solo entrenar en la zona de Tarifa y Jara de los atunes y allí ha estado bandera roja y eh, Capitanía Marítima no deja embarcaciones ni ni ni windsurf, ni ni kitesurf porque las condiciones ahí son peligrosas, entonces mm. no hemos a mi piragua de agua salada y cuando he llegado este fin de semana Allí a la Comunidad Valenciana, pues he encontrado vientos de 40 kilómetros por hora, horas de dos metros y además competición tres días seguidos, ¿no? Con lo que el desgaste ha sido, vamos, brutal, ¿no? Yo he llegado como si no hubiera atropellado un tren. Uh -huh. Juanlu, entre suspensiones como, como, bueno, entre lo que tú comentas también y entre suspensiones y, y aplazamientos, ha sido la primera cita de, de este 2018, ¿no? Físicamente, como te has sí. visto? A ver, yo de condición física no he andado mal, no la verdad. Eh, estoy contento no con los resultados y, y eh, me considero que no estoy mal físicamente. Pero claro, en el, el hecho de no haber podido entrenar en mar, pues claro, hace que como ver, eh, si tú haces carretera y de repente quieres hacer una ruta de mountain bike, pues... Eh, vas a llegar, que te duelen los brazos, que te duelen las piernas, los lumbares, porque los baches, el terreno, etcétera, cambia mucho de, de la carretera al mountain bike, ¿no? Pues uh -huh. la piragua pasa igual, yo estoy entrenando todo el invierno en el pantano, por lo que, como te comentaba antes, no he podido entrenar en el mar, y cuando me he encontrado en el mar, pues lo que me encontraba encontrado es olas muy grandes, un mar grueso, un mar duro y eso pues hace que la cintura y las piernas no las tengo todavía acostumbradas y, y la verdad que ha sido bastante duro, ¿no? Yo te digo, cuando he venido de vuelta los dos días siguientes me dolió todo, ¿no? Porque cabe destacar que, bueno, durante el fin de semana ha habido fuertes rachas de viento allí en Villascollosa eh, y un fuerte oleaje, que, que la verdad que pusieron las cosas muy, muy difíciles porque... Ya decimos, fin de semana, racha de viento Tengo entendido, poniente, suroeste Y durante la celebración del Eurochallenge Y luego, durante la celebración de la Copa Cambió el viento por levante, ¿no? Sí, en eh, la Eurochallenge tuvimos Un viento ordenado, ¿vale? que Pero muy fuerte Eran 40 kilómetros por hora de viento Que eso es fuerza a 4 eh, Más o menos unos 23, 24 nudos Y olas de 2 metros Y, pero el viento, eh, la ola, el viento bastante ordenado, ¿no? Es decir, en una sola dirección. Uh -huh. Y el lunes, al día siguiente, nos encontramos eh, el mar de fondo de los días anteriores y cuando el mar está soplando, si está soplando poniente durante cinco días, el mar eh, coge un movimiento, ¿no? Y se forma lo que se llama mar de fondo. Es como cuando tú mueves un cubo y lo dejas reposar, te queda unos segundos el agua moviéndose, ¿no? Hasta que se asienta. Pues el mar se queda un par de días eh, moviendo la ola en la dirección donde está moviéndose tres días, ¿no? Que es mar uh -huh. de fondo. Pero el viento rola y entonces se forma otra ola de superficie de viento fuerte que venía desde mar a tierra y entonces hacía coincidir el mar de fondo y, y la ola que va desde mar a tierra. Entonces era una lavadora. Las olas venían por todos lados ya era como meter un turismo en un campo sembrado y dando saltos, ¿no? Porque la suspensión no, no puede, digamos, eh, mitigar ¿no? eh, eh, los baches y pues en el mar es exactamente igual, ¿no? Vamos a subir la piragua y vamos dando botes, saltos, apoyando, manteniendo la integridad. Estamos hablando de piragua de 40 centímetros de anchura, Y con ola de izquierda a derecha Delante, detrás Pues la verdad es que es muy complicado no Mantenerse encima de la piragua mm, Condiciones muy muy difíciles Vamos, si te parece, por parte eh, Porque la puesta de largo fue la, la prueba del Aero Challenge Que como hemos dicho, eh, prueba de la Copa del Mundo Con palistas venidos De de, bueno, de países de, de todo el globo terráqueo Y como hemos dicho Esas condiciones me, eh, de viento y de, y de oleaje ¿Cómo fue eh, tu crónica de la carrera? ¿Qué te encontraste? Pues, bueno, eh, la, la, te resumo en, eh, Hicimos Unos 18, 19 kilómetros Bueno, el que ganó lo hizo en una hora 03 esto es a 16 de media Esto es una burrada, uh -huh. o no, claro, porque el, el mar sopla De popa, es decir, desde atrás Te empuja, las olas se levantan, el barco surfea Y fue una carrera muy rápida Pero también eh, Cuando El mar está tan revuelto y las olas son tan grandes eh, La competición digamos que cambia, ¿no? Es como cuando en la Fórmula 1 hay lluvia, pues puede ganar cualquiera porque es una lotería. Cuando el mar está así, eh, puede ganar cualquiera, ¿no? Y y a veces hay gente que que es muy fuerte y coge un rumbo a lo mejor más pegado a la costa, más por fuera y no sabes cómo vas a acertar. Y además uh -huh. pasa otra cosa, hay otros hándicap, que es que como las olas las olas grandes de dos metros, pero se producen dos dos dos dos vallas, se producen dos digamos dos posiciones, cuando estás encima de la ola estás dos metros por encima del mar pero después cuando estás en el valle estás los dos metros de la altura más los dos metros de la depresión de la contraola entonces muy difícil ver a tus rivales porque tú estás arriba a lo mejor y, y ellos están abajo y no los ves entonces no tienes una referencia con la que tú decís, venga voy a por él que lo estoy viendo a 200 metros y me exprimo y lo cojo, ¿no? Vas en el mar y, y lo único que vas viendo es... Tú tomas un punto de referencia. Yo me fijé en el faro de la entrada del puerto de Villajoyosa. Iba mirando el faro y yo no no veía ningún palicha. Y supongo que a los lo demás le pasó exactamente igual. Y además elegí el rumbo por fuera. Eh, entonces, eh, luego hablando tras la prueba, la gente comentaba que la gente que había hecho el rumbo por fuera había encontrado corriente en contra, que había penalizado más, que la gente que fue pegada a la costa fue mejor. A mí, por ejemplo, en las carreras nos conocemos todos y se me metió gente que normalmente siempre entra detrás mía. Uh -huh. eh, también digo que cuando tú estás en medio de la, de la prueba y no ves a nadie, pues tampoco tienes una referencia. y Pero vas haciendo camino y es como una contrareloj Y cuando llegas a meta, pues dices, mira, he hecho 1.17 y hay gente que ha hecho 1.15, 1.14, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, séptimo de tu categoría, trigésimo noveno de la general, ¿no? Sí. En esta prueba de la de los Challenge. ¿Mucho participante internacional? Pues Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Bulgaria. Uh -huh. Te estoy diciendo así más o menos los punteros que recuerdo, ¿no? Después gente pues más variopinta de México, de Holanda. De... Yo creo que había uno entre... Entre 22 y 26 países representados. Evidentemente, al ser una prueba de la Copa del Mundo en España, pues había más españoles, ¿no? Mm. Teníamos unos 180 palistas y habría eh, aproximadamente 90, más de la mitad eran españoles. Y la prueba se celebra, por ejemplo, que en la próxima es en Guadalupe, en el Caribe, pues seguramente habrá muchos internacionales, pero la mayoría serán de ahí de la isla de Guadalupe, ¿no? Entonces, claro. Uh -huh. eh, pero vamos, un nivel increíble, ¿eh? los mejores del mundo De hecho, los dos hermanos Rice, pues, ya te digo, uno es campeón del mundo Y el otro, que es su 23, pues, apunta a estrella de este deporte ¿no? uh -huh. Recordemos que la prueba la hiciste en, en K1 Porque en principio, en este Eurochallenge, tanto tú como Joaquín participaste y en K1, ¿no? No, Joaquín, Joaquín, hizo, no K2, sí, K2. Joaquín hizo K2 Joaquín hizo k con como un chico de pirag de Piraguismo fuerte de Valencia uh -huh. que también la hicieron juntos el año pasado y el año pasado quedaron campeones absolutos de la Eurosalen en Cado y esta vez han revalidado título uh -huh. en Cado. Uh -huh. Lo pasa que eh, lo que pasa es que yo la Eurosalen me gusta hacerla en C1 porque cuando es una prueba internacional de tanto prestigio, ¿no? Pues me gusta medirme y saber dónde me encuentro y por eso siempre la hago en C1. Digamos que eso fue eh, la prueba k uno fue el sábado no y sí. el sábado y el lunes es cuando volvías de nuevo al k uno pero ya con la, con la copa de españa no eh, sí. como hemos dicho eh, aquí las condiciones y como tú comentaba eran mucho más complicadas porque ya paró el levante pero el mar pues todavía seguía un poco revuelto no eh, en este caso la, la prueba era un poco más corta de unos 15 kilómetros ¿Cómo fue la carrera Bueno, como bien dije antes, la, el mar era una lavadora, era, la verdad, era algo hiperincómodo, no eh, no solo a la ida, porque era una carrera de ida y vuelta, no teníamos que ir a, a unos siete kilómetros y medio, ocho kilómetros a una boya, darle la vuelta y volver, y tanto la ida como la vuelta se hizo con más revuelto es decir, eh, las olas venían de izquierda, de derecha, olas errantes de dos metros que te venían de costado, y era difícil, eh, era difícil mantenerse encima ¿eh? y Y pues nada, la salida un poco, como el mar se movía mucho y las olas rompían en la playa, la salida fue también un caos, gente volcándose, de hecho eh, un chico eh, volcó delante mía y, y atravesó su piragua y los cuatro que estábamos pues justo detrás pues nos tuvimos que quedar parados hasta que él pudo remontar porque la piragua estaba cruzada. Entonces no, no podíamos continuar, no podíamos saltarlo por encima. Entonces ahí perdimos un tiempo y, y luego pues en carrera pues vas intentando mantener un ritmo muy incómodo y e intentando no caerte porque de hecho ya, digo, yo fui una carrera de menos a más, eh, eh, salí bastante mal, fui cogiendo gente y no solo iba cogiendo gente, es que delante de iba cayendo gente al agua y entonces pues el que se va cayendo se va quedando atrás. Y al final pues pude entrar cuarto detrás de mi compañero Joaquín tercero y ahí me quedé con a puerta del podio, ¿no? Casi que fue una carrera por eliminación, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. no Fue una carrera donde el que era más hábil manteniendo el equilibrio encima iba ganando más terreno. Porque es que era imposible clavar la pala y hacer fuerza. Simplemente era remar para no... Si te quedabas parado te ibas al agua porque la ola, te entraba una ola de derecha y a continuación una de izquierda, una por adelante otra por atrás y, y te retorcía la piragua y vas al agua, entonces había que ir remando muy rápido metiendo mucho la pala en el agua para estar siempre teniendo un punto de apoyo dentro del agua y, y, y estando muy pendiente de las olas que te venían errantes de costado porque venían de lado, cuando una ola te viene de lado es que te vuelca uh -huh. y cuando venían las olas de lado pues simplemente apoyaban el agua y salí remando fuerte y procuraba no caerse, ¿no? Es curioso porque estamos hablando del mismo escenario de Y de dos carreras totalmente diferentes ¿no? Sí, el, el mar tiene esas cosas El mar va tú tu... Yo por ejemplo que voy a entrenar Tarifa va 50 veces y te encuentras 50 escenarios Diferentes porque eh, Si algo caracteriza este deporte Es la incertidumbre Un nivel de incertidumbre bastante grande Y, y aquí no se asegura nada Es decir, más o menos la, Si hay una final de los 100 metros y está Usainball Todo el mundo sabe que va a ganar Usainball Pero como el mar es tan cambiante, pues si hay un, un grupo de palistas que son, digamos, favoritos, si el mar está revuelto puede ganar, ganar cualquiera, ¿no? Porque además el mar tiene esa incertidumbre. Eso eh, cambia, en, en, en media hora cambia de tener un mar relajado y está prácticamente viendo una postal idílica en encontrarte un verdad, una verdadera casaña, ¿no? Bueno, y entonces, así las cosas que panoramas encontraste contraste ya el último día en el k 2 hay que sí corrí, eh, pudiste competir con Joaquín González, era prueba todavía de la Copa de España k 2 ¿y qué tal fueron las cosas? Pues en el C2 hicimos segundo, mmm, veníamos con un desgaste bastante grande por la, lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Por los, do, los dos días de K1 que yo hice con unas condiciones muy duras, y Joaquín eh, hizo también el K1 de la Copa de España también, las mismas condiciones. El día anterior había hecho K2, pero eh, también sufrió desgaste, y los chicos que nos ganaron, que nos es excusa, ¿no? Porque, pues, vamos, por favor, no quiero que nadie me malinterprete, que no es excusa, porque las competiciones están ahí, cada uno regula su calendario como le parece. Estos chicos venían sin competir, solamente venían a competir el K2, y evidentemente pues eso se nota ¿no? y nosotros pues hicimos una carrera nos metimos en el grupo de cabeza aguantamos a prácticamente hasta el kilómetro 11 y en los últimos cuatro kilómetros pues la gasolina dijo que se acababa y, y pues llegamos a meta como como decimos nosotros no con intentando llegar con dignidad y, y así pues segundos no uh -huh. que me parece un gran resultado no para como estábamos físicamente después del gasto Uh -huh. Juanlu, ¿y las condiciones de mar? Aquello... Eh, es que es gracioso también Porque los chicos esto de Valencia eh, son, son piragüistas de maratón ¿no? De aguas tranquilas uh -huh. Y claro, el mejor escenario que tú le puedes plantear A un piragüista que viene de aguas tranquilas Es un mar prácticamente plato ¿no? Es decir, como un plato Y el martes amaneció a la mañana Con el viento totalmente parado Había una niebla, el cielo estaba un poco gris pero el marte es que no se movía, era un plato. Entonces, vamos, es como ponerle, digamos, eh, una bandeja con dos pollos pelados a un león. Mm. <risa> bueno, y no te ni que cazarlo ni que pelarlo, simplemente comérselos. Sí, sí, vemos la, lo, lo que es el, lo caprichoso, ¿no? Que es el que es el mal porque estamos hablando de tres pruebas y tres eh, circunstancias totalmente eh, sí, diferentes, sí, sí. cuando no puesta. ¿Qué balance y conclusiones habéis sacado, por lo tanto, de este fin de semana? Bueno, pues el balance es que hay que entrenar más en el mar y, hombre, yo en mi, digamos, en mi actitud estaba eh, a entrenar en mar, pero el tiempo no nos ha dejado. Entonces, a partir de ahora, si Dios quiere y, y el tiempo nos respeta, pues hace más entrenamientos de mar y seguí con la entrenamiento de condición física en el pantano, que... Eh, Eh, como pude comprobar el día de, del K1 de la Copa de España, que hice de menos a más, el cuerpo iba cada vez más arriba, más arriba, me encontré muy bien y los últimos kilómetros eh, me encontré con chispa y eso es buena señal. Entonces, digamos que el entrenamiento y la planificación está funcionando. Ahora solo falta trabajar un poquito la habilidad en el mar. Sí. Uh -huh. Bueno, esta ha sido la primera cita de postín de este 2018. ¿Cómo te planteas este año? ¿Cuáles son tus planes para esta temporada? ¿Qué objetivo tienes marcado? El objetivo que tenemos nosotros, y ya lo tenemos ahí en mente, es en octubre el campeonato de Europa de K2 que hago con Joaquín. Que lo haré también en K1, pero nuestro objetivo es el K2. Y a ver si podemos, digamos, meternos... En el top cinco no en este cad no y por qué no l llevóó la victoria, entonces prepara vamos a preparar el cabo para octubre eh las dos semanas antes del campeonato de España que nos va a servir digamos de de, de para ver en qué punto nos encontramos y, y a lo largo del verano pues mira este fin de semana tenía otra competición en habeve, pero vine de días el miércoles jueves y hoy es viernes, no habría que salir hoy, entonces hemos decidido no ir dentro de dos semanas hay otra andenia Y ya a ver si mi club me, nos dice si vamos o no vamos. Ya estaremos pendiente de, de lo que de la, lo que decide de el club, ¿no? Mm. Juan ¿dónde es el campeonato de Europa? Ah, en Villajoyosa. Ah, en es Villajoyosa. el mismo escenario, pero no sabemos lo que nos sí, vamos a encontrar, ¿no? Sí, ¿no? claro. Eh, <risas> eh, es que eh, España ha apostado fuerte este año, ya te digo, porque... Eh, nos concedieron el Campeonato de Europa eh, La gente de Villa Joyosa Que tienen un club increíble nada más, uh -huh. Un club muy fuerte Con mucho presupuesto Entonces es el único club de España Que creo yo que puede Digamos, optar una prueba Como el Campeonato de Europa Y es eh, eh, además es el único Club de España que organiza Una prueba de la Copa del Mundo Que eso es costoso, ¿no? Uh -huh. Y además este año Ha, ha, con ha conseguido Lanzarote eh, Que le den el en el 2020 El Campeonato del Mundo Ajá. Entonces, la verdad que es una buena noticia para España y para promocionar nuestro deporte, que que no es uno de los deportes, digamos, estrellas en nuestro país, ¿no? A ver si conseguimos más adeptos con... Ya, por ejemplo, eh, Manu Carreño en Deportes 4 sí tuvo la deferencia de de a la Eurochallenge, sacó unas imágenes y habló de del fin de semana y es algo que a todos los piragüistas pues nos llena de orgullo, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, no no concretando en el en lo que es en el piragüismo marítimo en el calla de mar pero la verdad que eh, y como referencia tenemos la, las últimas olimpiadas los últimos juegos olímpicos donde el piragüismo dio más a españa de lo que da españa al piragüismo ¿eh? si sí, eh, eh, conseguimos cinco medallas eso eh, fuimos luego en, en la gala mundial del piragüismo eh, la selección española fue nombrada mejor selección del mundo pero eh, el, eh, el, eh, España tiene un K4 que se ha clasificado para los mundiales y tenía ocho piragüistas que si estuvieran en cualquier país formarían parte de cualquier K4 y sin embargo han tenido que, han estado en Sevilla durante un mes ocho piragüistas que han conseguido eh, la configuración de cuatro piragüistas, han quedado 4 fuera uh -huh. entonces España tiene un nivel mmm, extremo en piragüismo ...y digamos que el Comité Superior de Deporte... ...y la Federación y tal igual... ...no es de las que más apuesta por el deporte... ...porque digamos que los piragüistas... ...son los grandes olvidados en este país... ...y económicamente pues nadie se puede dedicar... ...de manera profesional al piragüismo... ...porque es que no da de comer. Oye, Juan y, y como hemos dicho ahora... ...ahora comenzarán supongo, a, en primavera... ...ya ha entrado el verano a celebrarse... ...las primeras citas de, de la temporada... Sobre las pruebas de, en Andalucía, las pruebas andaluzas, que sabemos? Pues que eh, Sanluca organiza de nuevo un año más el Campeonato de Andalucía y que la Federación Andaluza de Piragüismo, voy a decir esto y seguro que me voy a buscar un montón de enemigos, aunque no sé si me escucharán por ahí. Eh, la Federación Andaluza eh, solo entiende Sevilla, el, eh, los cuatro o cinco clubes de Sevilla, el Guadalquiví, las pruebas de mil metros con las bollitas allí en el CAN, en el Centro de Alto Rendimiento, y se ha olvidado, la Federación Andaluza se ha olvidado del resto de tiragüistas de toda Andalucía. Se ha olvidado del maratón, se ha olvidado de los ríos, se ha olvidado del mar, y solo disputa, eh, organiza y fomenta eh, las cuatro pruebas que realiza en Sevilla, y me parece que eh, Andalucía ahora mismo está a la cola de todas las comunidades de España porque... El calendario de, de, de, del País Vasco tiene 11 pruebas, el calendario valenciano tiene 7 pruebas, el calendario gallego tiene 15 pruebas, los de Santander tienen 8 pruebas, en Canarias tienen una liga completa eh, sí, que y Andalucía se va a disputar el campeonato Andalucía y porque San Lucas hace un gran esfuerzo, si no estaríamos... Eh, Eh, pues huérfanos de pruebas de mar en Andalucía siendo la comunidad autónoma que más kilómetros de costa tiene y qué mejor clima tiene, ¿no? Mm -hmm. Bueno, esto no es una cosa, digamos, excepcional porque eh, en Andalucía en los últimos años, digamos que esa es la tendencia, hay pocas pruebas, digamos, eh, en mar y, y las pocas que ha habido, muchas de ellas no han llegado a celebrar porque se, se suspendían o se aplazaban y no, y no se disputaban nunca, ¿no? Claro, si, si la federación no pone de su parte y lo que hace es pone trabas y trabas y trabas y trabas y no colabora ni tampoco fomenta pues entonces, y los clubes son prácticamente pobres porque, a ver, si una empresa tiene que publicitarse, al último deporte a dónde vas a publicitarse al piragüismo, porque el piragüismo no lo ve nadie. Entonces, si tú tienes una empresa y te quieres publicitar pues te vas a la Fórmula 1, a las motos al fútbol, al tenis a cualquier otro deporte, al baloncesto a, pero al piragüismo no va a nadie a publicitarse y luego los ayuntamientos tampoco digamos que se vuelcan con el piragüismo, yo creo que el piragüismo es, es un deporte minoritario y pobre ¿no? y si la federación no pone de su parte pues entonces ya sé sí que estamos perdidos ¿no? mm. Bueno, otra cuestión antes de despedirnos Juanlu eh, y lo comentabas antes, el tema del, del maratón, no sé si queréis probar ahora ese, ese formato que, es un, que son pruebas en río, que también son de fondo, digamos, que es lo, eh, la, la modalidad que, que a la que mejor te, te adaptas. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Tenéis pensado, eh, digamos, no solo dedicaros al mar, sino también centrar, eh, centraros o participar un poquillo en pruebas de río? Sí, yo he estado he ido en varias ocasiones allí al Club de Granada, al Pantano de Cubilla, entrenar con Joaquín en el calo de pistas. Mm -hmm. Eh, hemos estado haciendo pruebas, el, eh, hemos estado haciendo configuraciones, yo delante, el delante, etcétera, probando el barco y eh, nos inscribimos para Talavera. Pero luego yo por problemas personales eh, eh, desistí a Talavera y tenemos pendiente, pues, siguiendo el, ya te digo que el calendario lo decide el club porque el club es el que inscribe, el que corre con los gastos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, es que es complejo, ¿no? Si tú vas a una prueba solo llevas un palista, tú tienes que pagar la inscripción del club, que son, por ejemplo 80, el club se inscribe, son 80 euros da igual si llevas 40 palistas o un solo palista, ¿vale? Sí, sí. Es decir, si yo voy solo a una competición al club le costaría 80 euros la inscripción del club y 20 euros por cada palista, es decir, una competición 100 euros sin embargo, los clubes, por ejemplo, imagínate, la Villa Joyosa o Algeciras, que ha estado este fin de semana ahí en Villa Joyosa, llevaba 34 palistas, entonces escribe 80 euros, pero escribe 34 palistas, ¿me uh -huh. entiendes? Sí, sí. Entonces, si mi club dice que vamos a una maratón a, a Tajo, al Río Tajo, pues, vamos 5 o 6, y entonces pues sí que compensa hacer una inscripción. Pero si de ahí no solo a competir a o a... Es decir, las inscripciones son caras, ¿no? Y no siempre uno puede estar pagando de su borcillo... El gasto porque es que esto es un deporte, es un hobby, no es un trabajo, entonces eh, lo hacemos por hobby, ¿no? Y a veces, pues mira, no se puede, digamos, estar todo el tiempo viajando sin sponsor y porque hay otras necesidades, ¿no? Entonces supongo que en la, las pruebas que os proponga vuestro club de Piragüimo Granada eh, de maratón, ahí estaréis, ¿no? Claro, efectivamente. Y por cierto, ¿cómo, Entonces, ¿cómo, es la idea? ¿cómo es este formato? ¿Cómo son este tipo de pruebas? ¿Dónde se o sea, desarrolla? La, la, la maratón es una prueba de resistencia, como tú bien dices, eh, es una prueba donde se hace normalmente un circuito trazando bollas dentro del agua uh -huh. que suele ocupar entre 3 y 4 kilómetros, o entre 3 y 5 kilómetros. Entonces lo que se hace es que cada vez que se da una huerta al circuito se pasa por tierra y hay que correr con la tiragua en la mano de un punto a otro, echarte otra vez al agua, otra vez otra vuelta al circuito y así hasta completar unos 30 kilómetros en el agua. Normalmente en tierra se suelen correr 300, 400 metros, Ajá. 500 metros. Eh, las piraguas llevan una afas donde si es un k pues un piragüista va adelante y otro detrás. Van agarrando con una mano la pala y con la otra mano por el asa, la piragua. Se corre por tierra, se llega a la orilla, te eh, sientas, te metes en el agua, haces el circuito de 4 kilómetros, vuelves otra vez a tierra, otra vez a correr Y por eso se llama Maratón, porque como se corre por tierra, pues el nombre es Maratón. Sí, sí. Y suelen durar unas dos horas con pruebas de resistencia de unos 30 kilómetros. Uh -huh. y, y por último, Juanlu, ¿y ¿qué tal este año o a estas alturas el pantano? Porque ha pasado de estar a, a niveles eh, bajos históricos a llenarse un poco más de un mes, ¿no? ¿Cómo, cómo se encuentra ahora? Bueno, eh, la verdad es que yo, yo llego un momento en que iba por la calle y la gente que me conoce, ¿no?, que tiene amistad, ¿no?, Eh, me decía, ¿estarás contento ya? no Me llaman a mí las culpas de la lluvia A ver si la llave llueve, ya estarás contento, ya tienes agua bastante Hombre, era cariñosamente no Yo la verdad que en dos semanas pasé de haber un llano polvoriento allí A una explosión de, de agua espectacular Con toda la vegetación verde Incluso un montón de animales que, que antes no se veían Están envolviendo, cormoranes etcétera, y está, el pantano está rabioso, está precioso, ¿no? Es un espectáculo. La verdad que si pudiéramos, yo yo opino, ¿no?, y yo nunca me he aventurado en ello, si el pantano nuestro fuese, fuese estable, pues sí que se podría plantear la idea de hacer un club de piragüismo, una escuela, eh, hablar algo, ¿no?, porque estas escuelas sí que funcionan y los chiquillos, pues, un deporte que si se les diera a conocer, pues seguro que más de uno se apuntaba, y cuando digo más de uno, es más de 50, ¿no?, en Ubrique, porque a, Ubrique es un deporte que tiene una salud en el deporte bastante grande y un, es un pueblo entusiasta en el deporte. Y si hubiera un club de piraguismo seguro que había un montón de chiquillos practicando, pero eh, digamos que el hándicap es que el agua no es estable, que cuando llegue octubre pues estaremos otra vez en el llano y la gente haciendo prácticas con el coche y aquello uh -huh. será pues, un desierto. Si fuese estable, pues estaríamos hablando otra cosa. ¿eh? Claro, ese es el, el problema que tiene aquí el, el pantano, que por eso no hay ni embarcadero, ¿no? Por esa misma claro. situación como tienen otro, otros embalses, otros pantanos, otros lagos. Eh, sí. Por último, Juanlu, eh, ¿la próxima cita si sí, a la vista que tengas más cercana? ¿Tienes alguna ya sí, concreta? De, de sí, dentro de dos semanas, y si mi club me escribe pues Adenia. Uh -huh. adeña pues que sí. en este caso será una prueba de, de calles de mar, ¿no? Sí, de calle de Martí. Sí. Pues nada, pues eh, Juanlu, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos eh, atendido. La enhorabuena pues por esa primera toma de contacto con la competición en Villajoyosa el pasado fin de semana. Y nada, pues desearte toda la suerte del mundo, no solo en esta primera cita, sino en esos objetivos que nos planteaba. Campeonato de Europa, eh, en este caso Campeonato de España también. Ahí a, a para la segunda parte de la temporada, septiembre-octubre. Esperemos que llegues eh, a tope. Juanlu, que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, un auténtico placer. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, adiós. Así para centrarnos en los datos de los que han sido estas pruebas del fin de semana, destacar que, como decimos, en la jornada del sábado se disputaba esa euro challenge en la modalidad K1 Sprinter, en esa categoría eh, en, en categoría de veteranos entre 40 y 50 años en la que Juan Lu conseguía la séptima posición. La victoria fue para José Mari Villagarcía ex Cezarreta con un tiempo de 1 hora 13 minutos 2 segundos, seguido de Pablo Fernández de Velasco 1 hora 15 49 e Íñigo Ibarra y Dígoras 1 hora 15 58. Juan Lu empleó un tiempo de 1 hora 19 minutos... 10 y, 16 y segundos... ...eso ya decimos... ...en esa modalidad K1... ...el Euro Challenge... ...en la prueba ya puntual... ...para la Copa de España... ...de Callas de Mar... ...en esa categoría de veteranos... ...entre 45 y 49 años... ...K1 Sprinter... ...o Suresquí... Surez, eh, ...la victoria fue... ...para Pablo eh, Fernández de Velasco... ...con un tiempo de una hora diez... ...cero tres, ...seguido de... Eh, ...Ignacio Ibarra y Dígoras, ...una hora 1111 once... once Y Joaquín González de aro el compañero de equipo de Juan Luvenegas, una hora doce, diez. La cuarta posición fue para Juan Luvenegas, una hora quince, cero, Y por último, en esa categoría, en este caso no podemos hablar de categorías de eh, concreta como esta en el K1, en el K2, pues se eh, juntaron varias categorías y entonces se creó una entre los 35 y los 49 años en la final en la que la victoria fue para la pareja Francisco Jesús López González y Vicente José Tortajada Machi que emplearon un tiempo de 1 hora 50 segundos 1 hora 3 minutos 20 segundos emplearon Juanlu Venegas y Joaquín González de Aro Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy volveremos el lunes con el resumen del fin de semana que nos viene calentito en el que Vamos a ver si es posible ya que el Ubrico Deportiva certifique su ascenso a esa primera andaluza. Todo es posible, todo es probable. Vamos a ver de lo que podemos informar el próximo lunes. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique.